luminarias como Errol Flynn Michelle Simon, Edward U U U U una ciudad mejor una realización nacional no quiere esto, no quiere, quiere la paz y aquí, Vengo corriendo, vine corriendo, 3, 4, 5 cuadras corriendo muriéndome de frío para llegar acá y que encontrarme con nada, con un estudio vacío, está aquí lleno más, con los controles, por eso estamos saliendo al aire obviamente, pero no lo tenemos ni a Billy, ni a Lisandro, Lisandro está con Franco hoy, puede no venir, Billy no tiene ninguna excusa, y Luciano aquí a la vuelta tomando cervezas y esperándolo a nosotros. Vamos a arrancar, Sholky Palki 411-8204 es el teléfono, hotmail.com la dirección de correo electrónico y la página web donde pueden bajar todos los programas viejos es www.yolkipalki.com.ar. Arrancamos con Ryan Adams, lo nuevo de Ryan Adams, que no es Brian, haciendo frags. No, le dieron a Cantinpla Dolor, muerte. Hoy a muerte, señor Pechavilla Quieres je llevar al americano. Hoy morrías en su tierra chihuahua En su tierra de el albaral Jogoky Recordando los grandes próceres de esta América Is this what they call love? is this what they call love? Is this what they call love on a Saturday night? I'm just a man, I'm just a man, not even a great one, I'm too vain for greatness, is this what they call What they call sex Is this What they call sex Is this What they call sex On a Saturday night Top for the nightclubs Talk for the nightclubs Providing the soundtrack For them. You're hunting on dance floors Is this What they el día hoy, agosto 16, así que pasamos directamente al especial, como siempre cuando estoy solo, aprovechan y escuchan mucha música, de Pale haciendo Walking on the Moon, y después de Police haciendo Walking on the Moon, en nuestro especial de esta semana dedicado a la policía de la provincia de Santa Fe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 411-8204, yes, hey. línea directa con Cholqui Palqui. Hola, soy Valeria de Ramos Mejía y llamaba porque quería saber de qué ciudad era el 0341. <ríe> Gracias. 411-8204, línea directa con Cholqui Palqui. Billy llega a la hora que se le canta las pelotas en y entonces no. el programa se deforma y se va para cualquier lado y lo que va al principio lo ponemos al medio lo que va al medio lo tiramos para atrás y lo que va atrás de todo se cae se cae y Billy no le anda el micrófono se lo tiene merecido oh. no ahí no oh. ahí sí ahí no oh. Oh. <risa> ¿Ahí? en nuestro sketch de ¿Ahí? cada día donde Billy intenta hacer funcionar su micrófono ahí, ahí sí anda ahí ahí y señor, sí, ahí. ahí se escucha. Hola. Pero bueno, como venía Luciano hoy, yo claro. Me reservé ese mi noticia de cine, porque siempre traemos algo de internet, algo de cine, algo. Perdón, de pero la idea es que si yo hoy vengo a hablar de cine, ¿por qué vas a hablar vos de pero cine? Yo, yo te traigo... un día que yo no venía a hablar de yo cine. Yo te traigo algo para que a vos se te caiga la baba y después vayas corriendo a tu casa, al igual que todos los adictos y fanáticos no, al cine se que se tenemos como oyentes. La, la baba. Dale, ¿y ¿cómo sí? haces para... ¿Para qué? Claro, es jodido, te puedes quedar pegado porque se te cae la baba dentro del cu teclado. Cuando te calentás todo el mundo sabe, pero cuando se cae la baba es como es como el acabose, por ejemplo. No, Entonces, ya se le cae la baba es como que ya está. Es el foreplay, la baba. Ah, ah. Oh, no, no, claro. de el tincho, ¿viste? Tincho el seductor. Bueno, lo ¿conoces? Sí. Vos que tanto sí, sí, que sabes de cine. Claro. ¿Conoces una película que se llama Pixel Pirate? No, dos no. dos número dos claro. me perdí la 1 también te perdiste la 1, no sí claro te perdiste la 1, y te perdiste la dos es esa porquería Jenky, que solamente no, vos conocés son de Australia mm. son dos dos dos editores, amigos fanáticos del cine que dijeron vamos a hacer una película pero toda completamente pirateada que no tenga ni una sola escena creada por nosotros qué lindo ¿Cómo? vamos a agarrar más de 300 películas vamos a hacer una Pero que tenga sentido, ¿no? No una porquería así si una mezcla. Te juro que en algún momento de mi vida yo tuve esa idea. Claro, bueno, claro. Siempre la tuve. Llegaste tarde, obviamente te cagaron estos australianos. Pero mío, mío, lo primero con esa sí, idea de tener canguros, que yo decía la buenísima y me la habían cagado. Y ahora no quería sembrar canguros, claro. Yo, yo, no, yo diseñé un canguro. <risa> bueno, y después me enteré que existían. Bueno, no. entonces esta película se llama Pixel Pirate 2, que tiene un subtítulo. El subtítulo es Attack of the Astro Elvis Video Clon. Ah, qué lindo. ¿Sí? El ataque del, del, del clon de, de video de... Eh. El Astro Elvis. Sí, qué tía. una cosa así. Bueno, entonces todo pirateado, tiene fragmentos de video y de audio de más de 300 películas y está la sinopsis. Que Yo se la voy esto? a leer. ¿Es legal esto? No, no, obviamente que no. La van a estrenar en un cine totalmente under de... El eh, Atlas. Que está construido no. con más de 300 no. cines distintos. Exacto. Es como si hubiese un pedazo de madre cabrini con un pedazo de proyector del showcase La. y las butacas de mierda del monumental. ¿Se, se, ¿se acuerdan lo malo que era el Atlas? Hubo una después para... No, era buenísimo Era no. malo pero tierno. O sea, tenía una Yo de Robin Hood y me cagué de frío. Yo vi Robin también ahí. El Atlas era malo en época de Village. Pero en época de no, no, no, el Broadway, atras, el Atlas no, era el mejor. No, el Atlas siempre fue el malo que estaba a la vuelta de Broadway. El no era el, malo. era el más bien. nuevo, era el bueno. No, tenía unos parlantes horribles. Yo fui a ver la, la versión remasterizada de la primera Star y, y, y, y el, el otro loco, Pero vos fuiste estafado. Ah, yo también ahí la vi. Yo las vi era, todas, que, que la vi todas. Sí, la que la me lo fui. estafado no, por, no. por todo. El no. de, claro, tenía. Pero vos tendrías que el cine no tenía. Venía con Dolby, con TH y nada. No, no, no fuiste en la época dorada del Atlas. Bueno, pero no importa. Dale. Le leo la sinopsis de esta película En el año 3001 Es el año 3001 Y el arte del remixado está siendo oprimido por un tirano Llamado Moisés Y sus mandamientos del copyright Porque claro, tiene imágenes ah. de... De la película, ¿cómo oh, se bien. llama? Los 10 mandamientos. Claro. The Ten Commandments. Exacto. El... Mentira. No, sí. sé cómo se llama no, los 10 mandamientos. A lo mejor se llamaba Moisés la película. ¿no? Pero no No, <risa> sí, no se bueno. Todavía no existía ese campo. Qué momento. bueno, Moisés Pero... The Movie. de <risa> Movie. <risa> Pero en una base. Moses. Moses the movie. Pero en una base secreta de la Luna, un grupo de piratas de Pixel planea una revolución a través de la clonación de video. No me gustaría empezar película argentina en el medio. <risa> <risa> Viajan a 1955 y secuestran a Elvis clonan y mandan al clon al 2015 para asesinar a Moisés alterando el curso de la historia del VHS. me están, encantó están, están completamente me de la me cabeza en la, en la, tienen una página web es www .com .au, porque au de Australia así es soda herk herk así con j así sodaherk Pueden ver el trailer. En la 1. Se los recomiendo. Tienen dos trailers. La 1 oh, no existe. No, ah. arrancan en la 2. ¿Dónde ¿No la bajaste la 1? No, no, no, no existe, no existe la, la 1. 1, arrancan directamente de la 2. ¿Y por qué me decías que no hubiera uno? Era para estafarme, claro, no, obviamente. No Quiero decir, que en el 80 nos regalaron sí. a Cocodrilo Dandy y a Yahoo serio que hacía el joven Einstein. El otro día vi la... Y ahora esto acá, digamos, ya se ganaron la, mi confianza. La, la 3 o la 4 de Cocodrilo Dandy que siempre es, eh, cuando se acaba la, sí. la, la la exitosa o la conocida siempre hay una, un resabio de Y siempre cada cinco años aparece el rumor de que una nueva Cocodrilo Dandy Una nah, no un ojo una nueva cocodrilo dandy y me, me acordaba y de, de la, una de las gracias que tenía Paul Hogan creo que, sí, creo que sí que Paul Hogan bien, te bien. salió? Bien. no, sale era ese movimiento con la mano que hacía a los animales salvajes como tranquilizarse, viste, Él le hacía Ah, no me acuerdo. Hacía un gestito claro. como de handluz. Sí, era como un... Claro, un handluz. Un, un cuernito canchero. ahí, medio ronaldinho, y, medio... Y el gozo se quedaba, el, el jabalí, el cocodrilo se quedaba así como expectante, y se, se, se, se perdía la salvajía. Qué loco el mundo del séptimo de arte que en sí. algún momento un australiano... Que A ver, no en el séptimo arte. Que un australiano que jodía con cocodrilo la repegara. <ríe> Muy loco. Pixel Pirate 2, entonces en ww.soasherk.com.ar punto au y decir punto au qué quiere decir share? se pueden ser que es, sí, el, es, patán. es imbécil patán, patán patán patán patán sí. pueden ver el trailer se lo recomiendo está eh, quién era Charlton Heston sí. eh, el que hacía Charlton Heston tirando rayos de, de los brazos Elvis, Elvis Presley para que lo ubiquen el presidente de la Liga del Rifle en la claro. World ¿Qué, qué lindo que bueno. le queda la Liga del Pero Rifle genial genial cómo mezclan porque está no es solo cortar y pegar, sino que están recortados personajes, no sé, eh, Elvis interactúa con con, con, ah, Leston, sí, con todo. La, ah, no es, no es que está que totalmente para, para, para. chiflada la película, no, no, no es que, que que hay una escena y es... otra escena de que corresponde al primero, sino que hay entremezclaciones. Sí, sí, eh, es... aparece aparece también. Digital, ¿no? Ah, ah, no, Elvis cuando ah, se ah, enoja, hablar, Elvis se enoja, quiere hablar. Se enoja, se pone loco. Contra Moisés y se transforma en el increíble Hulk también. Ah, sí, Un eh, poquito hablo así. Sí, habla poco. <risa> eh, tu micro. Uno en cine se llama Found Footage, como cuando vos armó una película con Pero un traje encontrado. Eh, y tiene que onda? ver con esto. Y el otro es y cuando haces un documental ficcionado también con, con otros restos de películas. Así que esto y que está contando, hay toda una historia. La, la, cuento esto digo para que no porque ah bla bla, qué sé yo, como que para Lucie. Lucie. no lo que vos turista no es para nada, sí. no. El nuevo que es australiano, claro, nada más, sí, pero claro, esto ya existía. Disculpa. Bueno, ¿no? aparecen también. Batman y Robin aparecen, aparece Michael Jackson, <risa> sí, aparece Michael Knight. Ah, Sí, ¿cuál es? <risa> Michael, <risa> Michael, Knight. Es, el quién era el ¿Quién? que manejaba el, el auto fantástico? Michael Knight, David no. aparecen los ídolos. De todos, nosotros Mira, los la... cazafantasmas también. Ah, sí. Ah, qué lindo. Toda esta gente junta en una sola película. Fuera de él, ¿Y que te tiene sentido? Sí, tenemos que hacer sí. los cazafantasmas argentinos. Claro. Los cazamostros eran los matamostros. Sí. Ah, ya existen. Mata no, los Mata matamostros Mata. en la mansión del terror. Nunca la volvieron a pasar. Sí, Billy. O sea, el... la Estaba la metá en y la mejor actuación. Billy, voy del, a ver si te profesor. la bajo de internet. El del profesor para mi cumpleaños. Sí, Así la podemos guardar En cualquier momento, ¿viene Luciano? Oh, sí. ya está, está Luciano. Pero va a venir a hablar supuestamente de algo que él sepa. Vamos a escuchar a Ladytron haciendo bueno, Wildlife sí. Generation y bueno. después Luciano, estamos esperando que venga Nacho también. Bueno. Timbre ahí está. una entrevista sin hipoquier en Yolki Palki. Alguien Nachito, tú tienes que cantar. Alguien Nachito, tú haces especial. sepa lo que viste, es la mayor de Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Ahí viene Nachito, ahí vino Nachito, pero que no vino más en bicicleta. No, pues se pinchó la bici. En realidad la bici tiene eso de terriblemente bueno y malo a la vez. Claro, depende. Es un pinchazo y cagaste. Claro. Pero el auto claro. tiene lo mismo, la moto tiene lo mismo. Nachito. No, sí, ya sé. Yo la bici es más copada, es más barata. Es más sana. Es más sana. Es más Es más bici. Es más bici. Sí, sí. Es, es más, más chiquita, la más puede levantar. Uno, uno claro. si hay un se puede subir a la vereda, ir por la vereda. llevarse su auto. Y. No, ¿cómo llevarse su auto? No, no puedes hacerlo con el auto, eh. Pero no, la gente no, no. te mira mal, Nacho, si subís a la vereda. Me, me, me... La, la gente lo mira mal sí. a Nacho todo el sí. tiempo. Claro. <risa> Igual, igualmente si me miran mal porque subo la bicicleta a la vereda, bien les puedo decir que, que me chupen la pija, así. Pues vos te encima que te miras mal te van a hacer un favor. Claro. Eh, vos que me miras mal, vení a hacerme un favor. Pero que viene mal son las señoras que vienen del supermercado, por ejemplo. Claro, viste, piensan como que uno le va a arrebatar la bolsa de... Claro. De, ¿Qué con, con Claro, el no, arroz. no, pero viste, viste, me ven a mí. Porque, viste, tengo una cadena. Tené una, así, una facha. Roja, ¿sí? tené, tené Entonces tené una... agarra y dice, me, me voy a chorear el kilo de carne que me de comprar y que ahora la carne sale re cara. Tiene razón yo la Yo no voy a pasar en ¿no? ¿Sí, el diciendo, soy vegetariano, soy vegetariano porque sería una pelotude, pero, pero tal vez dejaría, dejaría más tranquila. La Podría salida. usar una ramera soy vegetariano, y no robo. Y no robo, y no robo carne. así que ya sabes, señora, si va a la carnicería, no tiene riesgo de que lo asalte Nacho. En cambio, si va a la verdulería, sí, sí. cuidado con Nacho. Sí. ¿Qué, ¿Qué te afana la berenjena? ¿Qué te, qué, qué te gusta? ¿Qué afanaría? Y afanería, y lo que pasa es que, que no hay muchas verduras caras. ¿Brócoli? es caro? ¿Cómo lo tomate? No? El rolero que es caro, el no, tomate de su Sí hay verdura cara, ese Especie de... ¿Cómo se llama? Una cosa que viene desde el sur Que es como una especie de lechuga repollada gorda, cortita El repollito de Bruselas en... No, me sale enema, pero obviamente Enem. no se llama enema No, no sé, no sé cuál es Los, Los zucchinis no, no, el zucchini suqui, es re barato. El es barato. El zucchini es re barato. ¿Por qué te lo cobran caro cuando pedí para comerlo? No, no, ah, no es, en un restaurante, claro. qué te pasa? O sea, no no sé, no sé por qué, pero el zucchini sale sale dónde no sale más caro que el tomate, el tomate sale dos 2 pesos el kilo. El tomate, el tomate Mirá, tía, tiene época que está, tomate, está como pesos el kilo, en 4 pesos el kilo. Claro. Y ahí donde la gente compra zucchini. Loco, verdura de estación obviamente. Claro. Yo iba el bueno hoy compré. Hoy compré ¿Qué compré? Compré un kilo de zanahoria, sí. compré eh, un, una bandejita de brócoli, que no es el brócoli si solo, sino que una bandejita con brócoli seleccionado. El brócoli seleccionado, una... no, El brócoli, brócoli discriminado. Brócoli sin... El brócoli con crema. Es con el... crema de r rico sí, sí yo, yo sí. que no, no de completamente de los le comen picles también a mí me encantan los picles ah, no, para no. ustedes algo así raro o no, sea que, no sé, yo no que me revientan en la verdura digamos no no como ¿no? porque es como el snack para el bebé no no no saber. son como travesti como verduras travestis yo sí. ¿sí? el no como picles porque creo que de chico comina ahí me pareció que era como muy volverlo a probar volverlo a probar sí lo tengo que volver a probar porque me ha pasado con, con cosas que, que ¿El te chico. gusta los lupines los lupines son mías sos en realidad si no tienen mucho gusto curti y te gil Bueno, qué sé yo, le digo lo que a mí me parece, estamos hablando de gusto. Yo, yo, yo, yo, yo no digo, lea, la, carne, la carne parece como que mataron a alguien y le sacaron carne. Pero nosotros somos conscientes, <risa> sigo teniendo la ¿no? Claro. Sí, nosotros sí somos conscientes de eso. ¿no? Y nos cabe, sí. nos recabe matar bueno, vaca. Sí, de, pero, de, de pero darles por culo. Hasta que no, hasta que vos no mates una vaca. Pero, no puedes hablar, loco. El día me... que te toque, que te den la, la masa no, y vos vayas yo, y te yo, tengas que yo dar, me, me puse a imaginar cómo mataría una vaca. Y yo creo que no la podría matar, pero por el hecho de no sabría a cómo. <risa> la golpearía y loca. Bueno, sí. <risa> bueno, no importa. No, yo no se sé a la verdulería y ponerle pues, le compré. Compré eso, un kilo de, de zanahoria, compré el brócoli en bandejita, sí. que es brócoli seleccionada. Ah. Y compré rúcula, que supuestamente era rúcula de las, de las verduras cara, compré un paquetito y gasté 3 pesos con 50. Qué Ahí sé bien. yo, es lo que sale una hamburguesa. claro Para mí me pone yo comí y me quedo comida. Para mañana. Mí. Yo creo que, que está bueno. ¿Qué cosa? Tipo, me sale, no sé. Un como... echalote, un echalote es caro. No sé cuál es el echalote. ¿Cuál es Ahí, el claro. echalote? Y es como la cebolla esa chiquitita así más fina más delicada ah, es esa que es entre cebolla y ajo claro claro sí eso es caro. Y los papines también son caros los papines son caros todas las verduras que son en miniatura son caras claro el tomate pero, cherry por ejemplo y cherry. Las, las máquinas que las reducen a ese pero tamaño son caras es y <risa> un proceso bastante caro volviendo la de la, la vaca esa. O sea, yo quería hablarlo de la vaca o sea tema de uno es carnívoro no porque quiere a los animales entonces no quiere que su muerte haya sido en vano entonces comiendo la carne de la vaca uno evita que esa, esa muerte tenía un destino claro Sí, sí. Claro, lo puteas al tipo que tiene una campera de cuero, hijo de puta, por culpa tuya yo me tuve que comer no, no, no, un baño. Claro. Claro, ¿También? sí, es mi barrón. Igual, <risas> igual, nada, también. Eso, eh, si el comentario hubiese sido en serio, me yo me te hubiese dicho, <risas> tipo. Tipo, nada, los animales eso, de hecho nacieron para que, para, para que en algún momento sean muertos para que vos te los coman. O, o, o sea, si no esperaríamos que se muera una vaca por muerte natural y alguien iría y se la comería. Es horrible. Y sería horrible porque estaría toda la me imagino. No, no, claro. Un judío amigo nos no, no te no te el, el, el que de cebolla. Sí, yo lo dije. Eh. Ya lo dijo Nacho. Ah, entonces... No, Nacho. Cállate. Eh, <risa> no, no, sí. no quiero escribirlo por MCN, Rod Cayate. Claro. Pero bueno, co, co, lo que lo que yo quise decir con esto, que en realidad sí. no lo quise decir, pero ya se llama inclusión, es que es que ser vegeteriano es, que es más barato y es más rico también. Claro. No, no, no, Estoy no, pero, seguro. No que, de que este no era sí. el tema que venías a charlar hoy. Sí, estoy muy seguro de eso. No, yo también. <risa> Pero mirá qué bien que salió. No, igual, igual yo qué sé, ponerle Yo disfruto más de momentos así de la radio en los cuales yo vengo y sale un todo espontáneo y claro. todos nos ponemos a hablar. Exacto. Que cuando yo vengo y tengo que uh, tipo poner así, por eso es tipo como ir a la escuela. Claro, ¿sí? te de la, ah, ya, el sapo, ya, ya la dejé, rana del sapo. Dejé la, la escuela por eso, digamos, por eso. Lo, lo loco que fue tan espontáneo que pareció ganado. Se pareció todo armado, digamos. Dejó la escuela, Nacho, ¿sí? Dejé la escuela. Le tenemos ah, que informar, bueno, dejó, abandonó quinto año este año. Ah, ¿Era, año. Era bibliotecaria en un momento. Porque no quería ir a Bariloche. Claro. ¿Cuál es tu banda vegetariana favorita? ¿Tenés alguna Vegetariana favorita y fan people Yo ¿Tú? pensaba que ibas a ser así de obvio, pero bueno, dije, por ahí le di una chance a ver. Acabo de tener una que yo no conozco, que no haya hinchado y la pelota es. de estos últimos y, días. Claro. claro. Y claro. Viene o sea, de ahí. A, ahí hubiese sido obvio. he Chey de Smith, boludo. Tiene un disco que se llama Mithy Murder. ¿Vos, Mira, ¿sí padre, ¿Vos te hiciste vegetariano por los Smiths? No. porque ¿Porque no te gustó no, la carne? es hizo vegetariano por rata? No, no, no hice vegetariano por rata. Me no hice vegetariano porque. Ante el aumento de la carne me voy a hacer vegetariano. Porque. Yo, yo a cierta época del año me hago antitomatista. Claro. Claro. Bueno, me hacen preguntas <risa> para después hablar del pedo. No, ahí Billy. Sí, no. Claro, claro. Si los comentarios de Martín no son los de... Sí. <risa> Digo que, que nada, en un momento de mi vida, yo estaba rodeado de gente que no comía carne, y, y nada, y de a poco empecé a comer menos carne, porque todos los días comía con mi amigo, y decíamos, bueno, ¿qué hacemos de comer? ¿Un asado? No, no, vamos a hacer mm. uno fideo con brócoli. Bueno, listo. Así como la gente cae en la droga, Nacho cayó en el, y el, pasa el que, vegetarianismo. Que... Ojalá te recupere. Lo que se llama Pero... peer pressure. ¿Por vago te volviste vegetariano? No, no por vago, porque en realidad vos de, después de, de convivir así con, con gente vegetariana, sí. y te das cuenta, por ejemplo, te das cuenta de que... Que te cocinan. No, no que te cocinan, te das y cuenta te de que de por ahí uno cuando come carne... Pero lo que carne... es muy intolerante. Déjame ¿eh? hablar. Es muy intolerante lo que No, yo soy es intolerante. Yo, yo cuando comía carne pensaba, oh, yo no podría vivir sin carne. ¿Me entendés? Sí. Y después uno cuando, cuando en realidad... O sea, empieza a hacer una dieta sin carne, uno dice, uh, no solo puedo comer sin carne, sino que, sino que no termino de comer y estoy dos horas para recuperarme así. Ah, oh, oh, mato, ¿Cómo pero... comí? Che, sí, depende no sé. de la, la cantidad de claro, carne que comas. Y bueno, un pero super te depende de la cantidad justamente. Si comes bien, comes bien. O sea, comer bien implica tener lo necesario. Lo necesario puede ser, eh, suplico vegetario, suplico carne, o sea, es no, lo mira, mismo. Yo soy comilón y a mí me gusta comer mucho y ponerle yo agarro y ponele, y ponele me, puedo, me puedo comer cuatro platos de comida sin carne y, y sin embargo sigo estando más o menos liganito ah. depende de que le pongas para, para, no? para mí claro. Nacho ¿Cuánto, cuánto aceite frito la, la carne comida? cuando le combino y ahora la dejo es como la, la manta resentida no. la dejó a la carne, una vez que, que sacó toda la fibra que necesitaba, no te necesito más, no, llevar sí, no. la venganza de la carne va a ser. ¿Pensás volver algún día a la carne? No, no lo tengo pensado, el segundo día tengo van a comer carne, me voy a chupar un y me lo voy a comer. Pero, voy no a pero no creo no creo que lo haga, porque ponerle una vez accidentalmente comí, no accidentalmente, pero había dejado de comer carne hacía como cuatro meses y... y, y me traje una hamburguesa así para que coma y dije bueno ya fue ¿eh? que se yo, me como una hamburguesa y casi me muero del dolor de estómago porque es así cuando es el la, cuerpo es la no, no se acostumbra no no se acostumbra sí, sí. a digerir la carne ay Nachi chica eh, ¿sí eh, necesitas comer carne de emergencia entonces, entonces comer la carne así y, y tipo es como que no lo puede digerir y está como dos horas que te morí de los dolores de pan es como te digo ser vegetariano es como caer en las drogas sí, después después la ya no puedes volver ¿Te agarra el síndrome de abstinencia? No, eso no es. ¿Qué? No es de no. necesito Brócoli, ah. brócoli. brócoli bueno, Después te pasa como el de los New York. <risa> <Balls>. <risa> claro. A ah, tu hijo no. en la primera vez. Tu papá es vegetariano. No, no, mentira, mentira. Comunista, y me claro, y lo niega. Y lo niega. Dijo, no, ¿qué va a ser vegetariano? Si mi papá es hombre, juega al fútbol <risa> así. Mi papá juega al fútbol. Come asado. Come, come asado. un vacío, un pedazo de vacío lo que lo día. Melo, lo que podemos dar esas atracciones eh, de comer. Comerse un vacío. un vacío, eso es de hombre. No, eso es científico, eso es ciencia. Claro. Sí. Eh, Nacho, no, no, no, ah, tío, pa, pa, para darte ¿no? empuje y todo, bla, bla, bla, sh, bla, Tu fiestita del sábado. Uh, mi fiestita del sábado. Ah, me parece ay. que la tenías que promocionar, ¿no? Sí, bueno, pero lo sí. podemos hablar después. No, no tengo poco tiempo. No, el sábado, en realidad desde este sábado y por cuatro sábados. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Aranca! La temporada eh, de sábados Sí, fiebre de, de sábado por la noche No, eh, sí, hablando sí. de comida vegetariana No, sí, Entonces, se pone claro. más complicado ¿eh? Eh, No, desde el sábado hay un ciclo de cuatro fiestas del sello Lewis Carroll Disco eh, En fiestas y hay proyección ¿Dónde? de videos en, en, en Amor y Cuete Volvemos Que a Catamarca 23-84 Ah bueno, después mañana traigo unas entradas y las regalan Eso, buenísimo que, Mirá que copado que soy, da, decimos... ¿Qué copado que soy? Genio, no. Eh... Pero no por eso sos copado sino por, por cómo sos <ríe> Bueno, había tenido un tema para hablar Dale, que en realidad ya está Mira, acá mirando el reloj te lo hago en 30 segundos Eso eh... Bueno, no voy a tardar un poco más en explicarle eh... Supuestamente uno nace en un cierto circuito de personas sí. que, que así tanto como, como el circuito Eh, influencia a uno, uno influencia a su circuito. Claro, muy bien, es la teoría del Frostninkam. Y, y nada, y, y no mucho más. Entonces <risa> resulta que hay dos pibas que, que decir en, en un circuito donde, qué sé yo, hay gente, gente que, que es música y. hermana Entonces, entonces la hermana de uno es música y la piba es, se hizo lesbiana y tiene una novia. Y nada, y resulta que ha oh, que ¿no? influenció mucho a su <risa> entorno. Entonces traje dos bandas que hablan de las mismas personas. Bien. O sea, son dos bandas de Buenos Aires que son de un mismo circuito. Sí. Que una es sexa, que es la que estamos escuchando de fondo. Y la otra es Fantasmagoria, nada, Son de un circuito de gente, son amigos, viven juntos. La hermana de César en un momento viró su vida hacia la homosexualidad. Una Ajá. correcta elección si una es mujer. Obviamente. Porque. Nada, porque se sabe que las mujeres son las lindas, los hombres son los feos. Exacto. Eh, entonces, bueno, vir viraron, su no sexualidad, y feo, ser... viraron su sexualidad sí. para, la, para ese lado y, y bueno, y tanto César como Gori le hicieron canciones a la misma persona, ¿A Pamela mí? e Isabel. Sí, primero vamos a escuchar ella de Sexa y vamos a escuchar Pamela e Isabel de Fantasma Gori Es una nena, es otra nena, hay un mundo que no entiende, alguien no le da, porque no le da, porque mierde tanto joder. Mami lo sabe, papi lo sabe, se vino la tormenta, Ay, moja su cara, voy su cara, que a no te lo feliz cuando sola, no lo sé. Oj, oj, oj, oj, a oj, oj, Su ropa ilusiones para el viaje el mochilar que no pesa la carga lumbro y sale mami no sabe mamí no sabe este vino la tormenta vamos a su cara vamos a su cara vamos llorando pero feliz cual no sabe solo no lo sé hoy bailamos i de y no lo sé. Hoy Estados Unidos los que deben liderar cualquier mediación asegura. Sholky Palki sin pelos en la axila. Dieron a Pamela Besándose Con Isabel todo el gerente Enojado Y excitado Ofenden A la firma Marchen Los telegramas Sobre ella Skype La oscuridad De la compañía Caminan de la mano con clasificados bajo el brazo. Encontraron a Pamela tocándose. Isabel contó una tía sorprendida y con envidia tal vez eran tres agregó Ahora ellas ven las espaldas de toda la familia caminan de la mano Ahora sin miedo a que las vean Caminan y se ríen de los vecinos asombrados Caminan de la mano a todos lados donde van Me gustaría mucho que los novios cumplan tanto como los chongos Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor Amigos, estamos un poco pobres en tiempo Ah, Siempre pasa lo mismo conmigo me Siempre pasa, conmigo pasa lo en este mismo programa. Programa. Primero eso de que no me quieren pagar un sueldo Y ahora esto de que están acotados con el tiempo Mejor No, para no. mí que tengo que trabajar menos El único sueldo para gente que habla de cine acá Lo tiene nuestro amigo Elvio Córdoba ah. Y ¿Sí? ¿Sí? tenés que compartirlo con él Bueno, si querés la, Y con Arteaga Artiaga no cobra nada Van los dos y le piden una parte. entrada debe tener Por ahí para el cine para darme Bueno vamos a hablar de Carpenter, hay dos oh. Carpenter que se conocen, uno no, por, el otro, por un no? lado está una cantante anorexica que se murió a principio de los 80, que no es el Carpenter que importa, ni no. tampoco su hermano que o se habrá llorado la muerte de y después ha dicho voy a sacar un, un disco en vivo para lucrar con esto seguramente, que sé yo. pero no Vamos a hablar de John Carpenter. John Carpenter. John Carpenter. John Carpenter. Juan Carpenter. Juan, Juan, Juan, Juan el carpintero. Juan el Carpintero le dicen, claro, algunos críticos que son re las ah, le, oh, le dicen Juan oh, el Carpintero. Bueno, eh, este señor no voy a hablar de su vida ni nada por el estilo, por hablar de Carpenter llevaría sí. horas, digamos. Solo basta recordar, digamos, que es el autor de muchas de las películas más antológicas del cine de terror, ciencia ficción o suspenso, entre ellas nombro por ejemplo, asalto del Presento 13, Halloween, él fue el inventor. Escape de Nueva York, Escape de Nueva York, la cosa, la cosa, la niebla, la niebla, barrio chino, el príncipe de las tinieblas, en el barrio chino, una más, Bueno, la novedad es que, sí novedad en serio, Billy. ¿qué te pasa? Claro, nada. Por favor. No distraigas, Billy. que tiene poco tiempo. Mientras seguimos esperando el estreno de su película, el estreno en DVD, digamos, su película de 70, Haciendo Presenta 3, Halloween, han sido Editadas en DVD, o su ópera prima Dark Star, que él definió como Esperando a Godot en el espacio, y a mí me dio muchas ganas de ver eso, pero todavía no salió el DVD. Eh, sí, por otro lado, gran parte de su material, de su materia prima ochentosa ha sido editada recientemente por ese sello Gatti Video. Gatti Video, eh, DVD, para disfrutar en DVD, más incluyendo un bonus de los 90, que es una de sus películas más personales. ¿Cuál? Que es En la boca del miedo, mm. con Sam Neil, película absolutamente chiflada y oscura, no la conozco, con un o sea. libro como objeto maldito y sí. eh, reminiscencias de, de, de, de la literatura de Lovecraft. Eh, y una película que juega también con mucho de esta cuestión del cine, dentro del cine es muy extraña, digamos y uno de sus productos más personales y en y que escapan incluso a la narración clásica, digamos, la película eh, tiene un hilo narrativo bastante bastante enredecido y de alguna manera su última película hecha para televisión y que fue exhibida la segunda pasada en Rosario en el marco de Bafisi, llamada Cigarette Burns sí. Eh, también tenía eh, Como ciertas eh, Conexiones o, o algunas cuestiones narrativas Que compartía con, en La Boca del Miedo Solamente que en esta última película Que se consigue por internet, por ejemplo eh, El Objeto Maldito es una película maldita De la década del 70 en vez de un libro Pero bueno, La Boca del Miedo Es una de estas películas que ha sido eh, Editada recientemente sí. Y las otras son Tres clásicos ochentosos de A ese, ver, Carpenter. a saber A ver, yo voy anotando Número el enigma uno. de otro mundo, la cosa remake de una película de la ECA del 50. Esa la de No, no, esa es de Larry Cohen. Ah, me eh, lo que, El problema es el siguiente: eh, es de staff, se llama sí. The The la película de Larry y acá fue traducida como la sustancia maldita. La de sí. es de Thing, la cosa, pero acá fue traducida como ah. El enigma de otro mundo. Que qué, claro, en inglés, The staff y The Thing significan exactamente sí, lo mismo. mismo. Sí, la cosa. Y esas son grandes películas 80 de terror, pero bueno. Eh, el enigma de otro mundo es una de sus películas de mayor producción, está ambientada en de la Antártida, empieza una escena bastante extraña. ¿La Antártida de... Argentina? <risa> um, ah, sí, ¿se Esta sí, la que está acá, sí. Russell, La Atlántida o el Pueblo Norte. Ahora me en 37 entrenados, sí, con Russell. Sí. sí es una manera muy extraña, un helicóptero eh, con unos tipos que quieren matar un perro. Y son varios minutos que pum, le disparan al perro, pum, le disparan al perro. Y uno no sabe por qué. le pasa es que ese perro tiene un bicho extraño adentro. Y ese bicho extraño, que es un extraterrestre, un ente extraterrestre, se puede contagiar a los humanos. Uno acusaron, acusaron a a esta película por su cercanía en el tiempo con alguien de decir ¿Ah, que, qué pasó. Pero el tema es que es una remake de la década del 50, así que nos jodamos, no jodamos. En todo caso alguien le fonó la cosa de la década del 50, eh, Tiene un trabajo bastante interesante de efectos de maquillaje. Eh, y es bastante extraño por ser una película industrial, digamos, porque tiene todo un, una ambientación, digamos, ya de por sí, o sea, pueblo norte o Antártida, no se sé, realmente a esta altura que era, digamos. Pero tuve una escenario bastante abstracto de un lugar que era un no lugar, digamos, y, y una base militar, dijiste es que no lugar, te van a hacer, perdón, vas a sacrificar al aire. Perdón. Por un lado esa, vamos haciendo rápido, ya nos vamos. Por otro otro clásico ochentoso, Escape de New York. Uh. Con Carrasel, Russell, actor fetiche. Claro, de, de están John Carl las Pender, las claro, claro, maestro. Haciendo el Jack Snake, su nemesis va a ser en el Ivan Cliff. <risas> Eh, y yo lo, lo que más recuerdo de esta película es que el objeto el objeto más importante de toda la película el objeto que había que salvar porque... La película giraba en torno a ese objeto, y era un cassette. Un cassette. Y era buenísimo, pero toda la ambientación futurista, apocalíptica, <risa> y en el medio este cassette que se disputaban todos. Un, un cassette. cassette y audio, <risa> digamos, un cassette. Sí, digamos. como el que tenés con los que tenés éxitos y, de los 80. Lo regrabaste y regrabaste. Remixado, tenía Carly Simon, y Let the River Run. Me parecía más copado. Ah, todo esto con bueno, la edición de El Enigma de Otro Mundo incluye un largo documental, que es muy interesante. Y la otra película es La Niebla de fogg, otro clásico mm. chistoso Que hay una remake o no? Y una remake que yo dije, ¡Uy, no, a Carpenter le hacen remake todo el tiempo. Claro. 13, 13 fue no sé más qué que, también. en la cárcel 13, que se estuvo bien, igualmente. Oh. Y yo con terror La Niebla, que es una reverenda porquería. Yo dije, ¡uy no! <risas> Lo que hicieron con el pibe de Carpenter. Pero después aparece en la producción, así que, hermano, si vos querés juntar tus billetes con las remake que hacen de tus películas, allá vos. Yo ya no me está muy bien. Rasgo ¿Vos Las qué? Dictaduras por vos, Carpen. ¿Y vos qué hacés? A ver, vos pero qué. Vos bueno. Para No, pero no, no, uno que hace la remake o así, uy, mirá, y si hicieron destrozada esta película que estaba buenísima, pero si él puso la plata para que destrozaran su película original, cosa tuya. Claro. Bueno, y lo interesante de Daniela que juega con esta cuestión de que uno durante la mayor parte de la película veía niebla y era niebla lo que mataba a las personas, o sea eh, y bueno hay una cuestión bastante interesante que es que ya en el aviso de la película, las se avisaban cuánto iban a morir decían, seis uh... morirán esta noche y era re interesante porque por un lado los fanáticos se contan onda, nos limitaste el número de víctimas, y, pero, pero por otro creando, lado no Carpan sabe. dice, yo siempre me centré en los personajes eso cierto, sí, no sé la onda no es cuántos mato, sino a quién mato y por qué los mato, ¿no? oh, es interesante, ¿eh? oh, no. y una cuestión Una boludez terrible. Serían, callá, serían, callá, que los personajes. ¡Cállate por, <ríe> por el amor de Dios! <ríe> Hoy somos dos contra Billy, así claro, que Billy está. cobra. ¿Qué hace que no está fuera de Bueno, dale, ¿cómo era? Eh, sus personajes se definen por la acción, digamos. Sí. No tanto por, por los diálogos de sino por la acción. todos sus personajes son en función de la acción. Y ya para detalle, para terminar, otras películas que están editadas de BD Carpenter, Christine, el auto maldito. Pasar o sea, en la novela de Stephen King y Fantasma del Marte, que no es precisamente una de mis preferidas. Eh, y bueno, habrá a lo mejor todo. alguna otra suelta y de tan en que yo no recuerdo. Yo voy por. la cuál es la buena. Yo voy niebla, la niebla. The, The, The, The, The Thing es sí, la una de sus más Eso. representativas. Pero es raro. ¿sí? Carpenter tiempo. para ver en DVD, aprovechen que se viene el fin de semana largo. Para ver Carpenter. Y escuchar escuchar de Carpenter, y escuchar de Carpenter. Esto fue solki Palki. Nos despedimos con el disco de la semana se llama Bring It Back. Es de los Mates of State. Esto es For the Actor. Hasta mañana. Esto fue Jolky, Palky Palki. -sí.